que lo conoció en la plaza Y a los pocos días le pregunto si se casan Le prometió un lote y una casa Sonríe pícara acordándose la María Luisa Antes todo esto era un potrero Más antes era un humedal Allá más quedaba el matadero Aquí fue donde nos trajo su abuelo Con otros compadres de Boyacá Llegan a Bogotá escapando de la violencia Al se le da muy bien eso de la electricidad Camella como bestia Elías no mintió y le construyó su rancha Con sus propias manos, con pica y garlancha De ventanas grandes, una puerta ancha Para los diez chinos, una casa de tres planchas Escalera de granito blanco con filo dorado Por las que rodé un par de veces El teléfono de disco del pan era de 100 El jugo de guayaba y la música en cassette baldosas diferentes por cada pared manos con dos llaves, estás ahí bidet, una casa hecha de retazos de los patrones. Elías contento, construye sueden, Elías contento, construye su den Elías contento, construye sueden, Elías contento, construye sueden, construye su den, construye sueden, Elías contento, construye sueden, Elías contento, construye sueden, Elías contento, construye su den, construye su den el de la zorra recogiendo la basa También compra chatarra Pasa el de las bolsas y el que repara paraguas Al fondo la campana el camión de gas Pasa todo por mi cuadra Pasa la buseta que se lleva mi mamá para el trabajo Y yo de cinco años llorando en la ventana Ya pasará, ya pasará Dice mi abuela Y se me pasa Comedor de seis puestos con mantel de encaje A la cabeza mi abuelo Fumando peche todos los días De paño bien elegante Atiende el pollo con sus alicates Rezar cástico siempre altura imponente Le tenía un chiste a cada paciente dicharachero vergajo impertinente No queda contento si no le pelas diente Y en su garaje siempre algo se vendía Cantinas de leche luego era lavandería Hasta gaseosas se vendieron algún día Cuando yo nací ya era una papelería En mi patio un pequeño osque mágico, un cerezo un durazno y dos papayos, Pa' mis primos, mi abuela y mis tías, fue la tierra prometida el Elías, los contento contemplación de él, Elías contento contemplación de él, Elías contento contemplación de él, Elías contento contemplación de él, Elías contento contemplación de él, Elías contento contemplación de él.